Últimamente la policía se traslada a la zona del segundo anillo para control eh, rutinario, según ellos. Eh, muchas veces allá las salidas de de la, del norte, entre segundo anillo, carretera Okinawa, generalmente hay el control constante. Pero si fuera un control del tránsito de las áreas que corresponde, yo estaría de acuerdo. En esta ocasión era un policía de 110, yo le pregunté y me dijo que, eh, que la policía es múltiple, tiene que cumplir todas las funciones. Yo le dije, ¿por qué le quitaste su licencia? ¿Ya? A, a, yo estaba defendiendo en cuatro palabras a un ciudadano que estaba siendo arremetida por la policía. Eh, le quitaron su licencia, le quitaron su llave, yo por eso le dije, devuelva su llave, déselo. Pero no, él estaba enfrascado del policía en querer llevarlo preso. Todavía yo le dije que qué delito ha cometido el señor, no puedes llevarlo preso, es una infracción. Se escapó, me dijo, según él. Bueno, eh, de todas formas, yo no me hubiera metido tal vez. Me paré al frente en el semáforo, paré largo rato, veí la, el forzajeo que hacían, por eso entré a, a ayudar al, al ciudadano. Como autoridad tengo la obligación de poder ayudar, solidarizarme con los con, con los vecinos que estén siendo, hay veces, quizás eh, con abuso de autoridad, ¿no? No hablo yo de los oficiales mayores, comandantes, porque ellos tal vez ni saben. Pero hay policías que se suben en el vehículo y van a, a hay veces, a abusar, pues, ¿no?, a la gente del campo especialmente que viene entonces eh, yo no quisiera que lo hagan polémica esto yo quisiera que desvirtúen de que el alcalde no estaba borracho y ni va a estar borracho muy pocas veces me van a conocer y yo tengo un chofer ya jamás me voy a atrever y a faltar respeto a una autoridad uniformado mucho menos que cuando esté tomado estaba tranquilo ni una copa ese día había probado estaba en trabajo fui a me solidarice con el señor que estaba sumamente bueno a mí me dio pena porque le le casi le pegaban le que le vales me dio pena el señor tos yo bajé al señor a ayudarle por ser el tema del policía alcalde en su determinado momento no si no le quité la llave la llave que le quitaron nada al, al ciudadano le quité la llave para dársela porque no querían llevar no querían que suba a su a su propio vehículo y de acuerdo a las leyes ellos no pueden quitar la llave a no ser que esté bien borracho no para poder todavía le si usted cree que está borracho yo se lo llevo, ni le conozco al señor pero sé que es de la cooperativa Germán Moreno que hace un servicio de transporte público sabemos que cualquier rato ellos van eh, bueno pueden también dar su versión pero habían otras personas más que sí me ayudaron que dijeron que, que es un abuso estar controlando ahí en los semáforos ya, a no ser que hubiera infringido algo se hubiera cruzado uh -huh estando en rojo o algo, entonces podríamos o, o, eh, bueno, podrían aplicar la ley, ¿no?